La música se mueve la música se mueve Zona 69 Bienvenidos Hola a todo el mundo, bienvenidos Ya estamos sonando en las diferentes emisiones de radio Y también en la página web En la que nos puedes escuchar en cualquier momento En zona69.lamusicasemueve.net Este es tu programa Es un programa de radio diferente En el que tú, sí si sí, tú Eres el protagonista Ya puedes comentar a través de Facebook O a través de la página de Twenty Y no puedes ver lo que quieras. Aquí suena la música que a ti te gusta y puedes decir lo que te salga de ahí, ¿eh? Raúl Fernández. Raúl Fernández. Viciosa. <risa> La música se mueve, La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Los temas que más te gustan, los temas más calientes suenan aquí durante esta hora y media en Zona 69. ¡Seas ¿Sí bienvenido, bienvenido! Ya estamos arrancando. La música se mueve you, Entra en el grupo en y el comenta Grupo69.lamusicasemueve.net grupo La música de John Busset junto a Cristé qué bueno es esto, eh Bienvenidos, bienvenidos, aquí arrancamos Esto es Zona 69 Aquí nos podéis ver las canciones que a vosotros más os gustan Las canciones del fin de semana, las que escucháis cuando salís de fiesta Lo que queráis Recordamos nuestras vías de contacto. Tenéis un email al que nos podéis enviar vuestros correos con lo que queráis, es este Zona69 la musica se mueve punto también tenemos un grupo en facebook, se llama grupo de Zona69, grupo 69 punto la musica se mueve punto net, esa es la dirección que tenéis que escribir en vuestro navegador para entrar directamente en este grupo de facebook y también en 20, estamos buscáis en 20 páginas, si no nos tenéis, si no nos tenéis todavía, y buscáis Zona69, todo junto, ok Zona69, y ahí tenemos el grupo en 20, ok, a A través de estos grupos os podéis comentar En el tablón de cada uno de ellos Cosas como por ejemplo que os gusta Este tema de Mastic Soul De Wistel, muchachos los ojos opinorais chacho revolva su cuerpo si, sí, yo soy hermosa yo quiero danzar Música pasión Axel que me vuelva Loca pares déjate levar déjate levar déjate levar déjate levar déjate levar déjate levar viciosa No te pares, déjate uh -huh, uh, uh, llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate osa lo tiene sonando para ti el último track de Hinojosa y Zambrano antes también sonaba Maxi Soul con el de Whistle además que nos gusta mucho aquí en Zona 69 y esto viciosa. sí que eh, viciosa eh, sí, sí. y esto sí que seguimos bailando con la música que más te gusta aquí en zona 69 temas como por ejemplo el que viene ahora pura velocidad es un tema de un grupo nuevo y ellos se llaman almas mudas y aquí te lo pinchamos sesión sound la mejor fusión de sonidos si tu boquita fuera de chocolate el sonido más fresco en la zona más caliente Beep bye. smile. estuvimos hace unos meses hablando con el vocalista de Almas Mudas y nos contó cosas como estas pues eh, mira nos falta seguir continuar eh, trabajando hacer canciones hacer conciertos eh, que en el fondo es lo que nos gusta hacer ¿no? Eh, no parar de componer temas de, de, de, de dar bolos por, por todos los lados y, y nada y, y eso es lo que, lo, que, lo que queremos y lo que nos falta seguir curtiéndonos seguir dando bolos por todos los sitios donde se pueda seguir haciendo ruido Y nada, no, no tenemos como un objetivo eh, que queramos cumplir, un objetivo primordial, sino que es pues eso, es seguir trabajando, seguir trabajando sin parar. Atrévete, entra en Zona 69. Don't you mask the ending is the sound of you girl in the spotlight, Ooh, Back, back, back You can be the DJ I can be the dance floor You can get up on me You can be the DJ I can be the dance floor You can get up on me The club El nuevo tema de JLS Escrito JLS ¿eh? The club is alive Así de bien suena el nuevo pelotazo de ellos Cómo nos gusta su trabajo eh Nos gusta mucho este sonido que tienen Bueno y te recuerdo que puedes vernos las canciones que quieras Por ejemplo por aquí tengo un tema que me han pedido Se llama no quiero de un chico muy jovencito Se llama Diego González eh ok? Así suena esto, mira, escucha, escucha La zona más caliente Zona 69 No quiero olvidarte Yo no quiero ni tratar Que hago con el viaje parados que tengo ya Mírame a los ojos y recuerda por favor Todos nuestros besos Cuando me dijiste no te vayas nunca más Se llenó mi vida de una luz, devuélvela No quiero extrañarte, mejor solo quédate. No quiero asustarte. Pero más amor que el que te doy no encontrarás en ninguna parte. Yo no quiero estar enamorado de una ciega fogata. Y las noches en mi cielo solo ven que pasar. Te como de cómo escoño y cómo lo cogita. Que te amo. Te amo no yo no quiero que te vayas sin volver a tratar y buscarte como la gema perdida en el mar yo no quiero que te vayas sin volverte a decir que te amo yo te amo No quiero consejos no quiero si con lo go Para arreglar esto me hacen falta solo dos No quiero hablar tanto mejor solo abrázame No quiero dejarte Pero más amor que el que te doy no encontrarás en ninguna parte Yo no quiero estar enamorado E afogar Cierras si noches en mis cielos Solo verte pasar Perseguirte como sueño Y como un loco, Que te amo, yo te amo No, yo no quiero que te vayas Sin volver a tratar Y buscarte como lágrima perdida en el mar Yo no quiero que te vayas Sin volverte a decir Que te amo, yo te amo como un sueño y como un loco que te amo yo te amo no yo no quiero que te vayas sin volver a y buscarte como la lágrima perdida en el mar yo no quiero que te vayas sin volver a decir que te amo yo te amo no. solas me acerco a ti deshaciéndome si no queda playa estrella de sol Anoche buscándote en el fondo del mar Te busco en la playa por más se te aparecerá Solo tengo que gives mis vueltas cuando me voy merece la pena buscarte merece la pena as olas se aburren buscándote no aparecerás un barco me cuenta que se acabó el verano ayer me voy de la playa ahora solo sé desaparecer y paso la noche Buscándote en el punto del mar Te busco en la plaza Es lobo, más lobo del pescado El pescado Con este castillo de arena qué bueno es, qué bueno es David Otero Del canto del loco Una carrera con mucho futuro, ¿eh? en solitario, David te Sotero, el pescado, enhorabuena por, el, por este pedazo de single llamado Castillo de Arena. Bueno, estamos eh, preguntando de qué te sientes orgulloso, orgullosa, la semana pasada lo preguntamos, hubo mucha gente que nos comentó, sobre todo con la victoria de la Roja, que nos llevamos esa Copa del Mundial, ¿eh? enhorabuena la Roja, enhorabuena a la selección, y preguntábamos de qué te sientes orgulloso, orgullosa, bueno, hay mucha gente, dice Alfonso Pérez de Ser Español. Eh, dice Germán Velasco de ser eh, Anguiano eh, Andiano No sé muy bien qué es esto Álvaro Sánchez de ser isleño eh, Diego Bermúdez dice de ser gallego Y celta José Luis, del Río, de ser verciano Y del Madrid, esos vertianos Y, por ejemplo, Marta Armesto, dice de ser española de Maravilla, y tener un futbolista De puta madre como Puyol Y a un portero de primera, como es Ese pedazo de casillas que he parado Cada gol, eh, tremendo ¿Cómo sufrimos? Pero al final nos llevamos La copa, eh, nos llevamos la copa Bueno, y ahora acción 3 con Keisar Este es mi primer beso teachers and no more books I gotta the de sonidos. FUSION SOUND